Hola, muy buenas. Muy buenas tardes, y además estupendos. La verdad que sí, estupendísimos. Estamos en la 97, eh, chicas. Sí, estamos siempre y somos, las y somos las feuchas. Bueno, pues nada, vamos a empezar con una tarde súper refrescante eh, no sabemos si vamos a terminar aquí entre oleajes o con tabla o sin tabla. Pero bueno, primero vamos a ver qué vale, nos trae no, más. ¿Montos tiburones, deusa? Eh, bueno, todo. tiburones tampoco ya vemos bastante tiburón por la vida, pero sí. tampoco nos importa. A ver, Manuelita, ¿qué nos has traído de agendita? Bueno, tenemos agenda free como todos los todas las semanas y siempre buscando lo mejor, lo mejor para nuestras feuchas. A ver, ¿Qué tenemos? Bueno, pues este domingo tenemos eh, a las 5 de la tarde en Bilborroc eh, un festival de cortos, o sea que si queréis es gratuito, si queréis llegar a las 5 de la tarde el domingo, que siempre los domingos son momentos un poco raros eh, por la tarde que no se sabe qué hacer, pues de nada, siesta. De, de siesta algunas, otras no. <risa> Yo meditando Ya bueno. ves, aquí ¿Vale? ya empezamos sí, sí. La meditación de Hoy ha traído unas, unas canciones Totalmente para Kundalini Vamos, que pues... iba en acorde Con nuestra víctima de hoy sí. Otra Bien bonita, Pero bueno, las, lo hemos cambiado También por algo muy bueno Voy a cambiar un poco la tónica y decir que, bueno, esto no es, es exactamente gratis, pero lo quiero decir porque es una muestra de cine realizada por mujeres y va a estar toda la semana a partir del día 13 y en la sala BBK. Cuesta dos euros, eso sí es, es manejable que, es dejar manejable. de tomar una cañita y ir a ver el cine exactamente entonces aquí una muestra de cine realizada por mujeres todas las tardes a partir de las siete y media o sea en la BBK a partir del martes ¿qué más tenemos? bueno pues eh, bueno siempre en, en Bilboarte hay una muestra de cine eh, los jueves a partir de las 7 en este caso eh, a ver cuál es a eh, ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver bueno pues no lo veo pero el hecho es que están todos los jueves yo suelo ir y a partir de las 7 hay cine me parece que este este es de realizadores y realizadoras del nuevo cine francés otra cosa que, que para resaltar ese, el jueves que es eh, 15 en el museo vasco aquí en miguel unamuno cerquita cerquita va a haber eh, una película que están dando hemos visto la de ocharcuaga y el próximo jueves es el eh, Bilbao la eh, a ver eh, Bilbao de película está hecha por pedro lea y es un poco y Es un poco saber sobre lo que bueno lo que refleja un poco es todo lo que pasa por la ría de Bilbao y los alrededores y un poco va explicando eh, la idiosincrasia de lo que de lo que hay entonces bueno en el museo vasco una una película que luego además suele haber también como una especie de cineforum que hay unos cuantos listillos allí hablando y explicándote qué cosas son las recomendables y las manejables y lo mejor y lo peor del as el asunto, pero bueno eso se obvia y se puede ver la película y nada más por ahora, ah, cómo no decir que todavía sigue el el, el cine de humor o el ah, lo, sí, el Jabilbao ha ha hasta el día 15 y que bueno que pueden pasar por la BBK pueden verlo de Mafalda, pueden verlo de Donceles, pueden ver diferentes eh, aspectos sí, he visto ¿no? mañana me parece que hay sí. Mañana, mañana que es sábado, sí, sí, mañana es sábado. Sí, mañana es Sí, mañana, sábado, mañana es el humor en la columna de, exactamente, de prensa. Exactamente, con Manuel Hawaix y, y Rosa, Rosa del, del Monte, Monte. Sí, pero bueno, yo creo que esos hay todos los días, me parece, sí. ¿no? Sí, sí, sí, y eh, bueno, a, este es a las 7, el día... Ah, a las 10 hay otro... Qué es humor ante el peligro, sí, a las ocho y media, eh, humor ante el peligro y luego ya a los días 11, que Así que es, las... es Elery González y yo sí. asistía el reportero sí. este que es sí. de aquí, vamos, de Irun, creo que es. Y el día 11 y el día 12, termina el 12 con Guayomi y con Fernando Trueba. Uh -huh. Y la entrada es libre hasta hasta llenar a foro. O sea que en ese sentido hay ba bastantes cosas. No ...pueden pasear un ratito... estar un día como hoy maravilloso... ...y luego entrar a ver algo... ...o a disfrutar de alguna charla... ...o sea que yo... ...chicas, por ahora... ...un pescado, no hay más... Muy bien. Y eso es solo una pequeña muestra de lo que, de lo que puede haber. Sí, llegar. porque no os quiero marear, porque siempre me decís que luego empiezo con las con las jotas en el bueno, sí, en los estilos es, diferentes bueno, bueno, de la sí. casilla, las bueno, los, los, bailables y los, y los bailables y eso Que, entonces, que está muy bien también, hay que decirlo pues sí. de vez en cuando. Ya, ah, vale. ...vale, vale, estoy totalmente de acuerdo... ...ah, por cierto, en el centro... ...en el centro de... ...en la Lóndiga, porque a mí lo de la Azcuna... ...tampoco me gusta mucho... Eh, ...hay una mujer que, que es... El, ...es pionera... Eh, eh, ...feminista en arte... ...en fotografía y... ...una mujer ya mayor... que ella, eh, ...y se pregunta... Eh, ...¿por qué no Judy Chicago?... Es, ...es así la muestra de fotografía... ...de esta mujer... Eh, que, ...que ha hecho cosas... ...exactamente, de hecho estaba buscando a ver alguna noticia de ella... ...porque exactamente, esta mujer ha sido una revolucionaria... ...dentro de lo que es el, el arte eh, femenino de las mujeres... Porque, ...sí, empezó a fotografiar sí, y esto... De... Eh, ...yo lo he oído decir que es que su profesor de arte decía... ...que no había habido ninguna mujer eh, importante dentro del arte... Claro, a ella se le puso los pelos como escarpias, ¿no? Dice como que no y de claro, ha empezado a investigar, empezó a investigar, y claro, por supuesto. Hay cientos de mujeres ojalá eh, muy válidas <risas> de todo el vamos. Y después si acaso sabía que decía y además Conocidas. claro, pero no, no no son visibles de hecho, claro, un, claro. Claro, ese es el lío. En general se Pero él más él decía, es que dentro incluso del Estado español dice las vascas Que tampoco ¿De qué? ¿De qué? ¿Las mascas qué? Que tampoco tenía mucha visibilidad claro Dentro no. de lo que es el... Yo me acuerdo una vez que Mai arte. Mai, que era una feucha amiga nuestra ¿De Ah, sí, las vascas decía que bueno, que entre eh, cuando, que ya conocía parejas, parejas heterosexuales, hombre-mujer y que y que generalmente eh, para ella a veces mucho mejor eran las mujeres, pero sin embargo el prestigio, quien llevaba mucho más la voz cantante, quien era más reconocido en todas era el tío. O sea, que en ese sentido pues yo pues sí, sí, sí. Eh, me lo creo. Sí, me si lo decía la Mai, me lo creo. Hombre, Mia solo Mia que coger y Y echar un vistazo a cualquier libro de arte, o sea, ¿cuántas mujeres veis en los libros de arte? o sea Pues muy pocas, querida. Muy pocas o contada, y algunos ni ni siquiera aparecen, ¿no? Muy pocas. Entonces, claro, y sin embargo empiezas realmente a estudiar y ves que, que hay muchísimas mujeres, ¿no?, en todas las épocas, o sea, muchísimas mujeres. Bueno, pues ahí lo debamos dejando bueno, pues, Vale, pues antes de empezar con nuestra víctima Ponos un poco de esa música sí, fantástica mía. que nos has traído hoy Pues, pues mira, mira, sabéis, os voy a dar aquí una cosa Habéis que me encanta la voz de esta mujer Ya Ella Ha sacado era... un nuevo disco hace dos días o una, 15 días creo Pero no creo que es el, los que, te, el que tenemos, ¿no? No, hemos escogido, ha empezado así un poco Pues por, por también sus inicios O sea, es concha buica Sí. No la, la que, conozco, chicas sí, una negra, una Ah, sí. igual sí. sí, sí, sí la conozco entonces sí claro Ahora le he puesto cara sí. eh, Ella nació en Mallorca y... Sí, es verdad, sí. sí, sí la conozco ¿De padres eh, senegaleses o algo así? De Guinea Ecuatorial oh, Ah, realista, eso, de Guinea, sí. de Guinea, es verdad eh, Que era la colonia sí. española se, se crió en un barrio bastante marginal en Mallorca Eh, de gitanos y demás Que es donde empezó a cantar también Por eso canta flamenco Y qué bien lo canta ¿no? ¿Ah, canta flamenco? A ratos A ratos, cuando a quiere, ratos ¿eh? Porque canta ah, lo que quiere Y le da la gana ah, Con la vale, voz que vale. tiene eh, Hizo, colaboró con una cantante de fado portuguesa Marisa Que él, la habréis oído también A Marisa A dúo En un disco que eh, se titula Terra y, y os voy a poner Por ahí empezamos ...con eh, ese tema, mírame... que ...de un fado... ...que, vale. que es una... ...bueno, pues os voy a decir una cosa... ...ahora que habláis de fados... Eh, ...en un concurso internacional una eh, mujer eh, vasca ha ganado la, eh, la inter internacional de interpretación de fados la no, no sé qué. qué y la estuve escuchando en la radio eh, la semana pasada y aluciné, yo no no no no la había visto la, la hicieron una entrevista y la y, y un concurso que debe haber a nivel de fados eh, a, a, a nivel de fados pero necesitaban que era extranjera o sea ten, eh, mujeres que no sean portuguesas. Eh, portuguesas y que canten fados y ella había ganado el premio el primer que vienees para que veas como las vascas estamos en el mundo vamos ahí te quiero ver y como cantamos? Cantamos? cantamos de vez en cuando <risa> el tiempo era testigo de nuestros pesos pesos prohibidos laombro Triste de la aurora Libre ya no brilla Desde que te fuiste Y la verde oliva De la verde rama Y la verde orilla De la aguilla entalma Y en el horizonte Se ve reflejado El aroma inquieto De nuestro pasado Mírame Me dijiste Mírame Kogiste de la mano y me acariciaste No me olvides nunca, tú me susurraste Mírame, me dijiste mírame Lágrimas de otoño cubriendo el camino Mientras tú te alejas, yo te miro El tiempo era testigo Esos besos prohibidos La sombra triste da aurora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 Trinidad Lady. Fascinating safety bells. Bueno, pues después del fado, eh, vamos a ir directamente con nuestra víctima, que se llama hoy Natalia Rodri, uh, Natalia García, perdón, muy buenas. García. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, y bueno, León, pues, Raja Leon, no sé por dónde empezar. Acaba de terminar mínimamente esta semana la carrera de magisterio, está dando clases en un instituto, es profesora de surf y da clases de... Bueno, es profesora y práctica surf, eh, practica balonmano, da clases de balonmano, mm, hace danza vasca también, o sea, vamos, no sé. ya tiene tiempo de todo? Pues parece que sí, le da para todo. Bueno, también es verdad que es muy joven y eso también es importante, ¿eh? Bueno Natalia, cuéntanos un poco, a nosotros lo que nos interesa un poco es el tema del surf ¿eh? porque Que no ves... conocemos Entonces bueno, cuéntanos un poco, ¿cu cu cuántos años ¿con cuántos años empiezas a practicar el surf? Bueno, pues yo empiezo a practicar el surf cuando tenía 14 o 15 años por ahí Lo que en el mundo del surf pues ya es un poquito tarde, ¿no? A la hora de competir y así, pues ya iba tarde Y nada, pues porque siempre nos había gustado, siempre estábamos en la playa, no sé qué Y empezó mi hermana y al año siguiente yo también me animé Y desde entonces es que siempre he visto un mundo muy masculino, ¿no? Sur, siempre que hay una imagen siempre salen hombre a nivel no, de verdad, competición siempre es... sí, sí hay más hombres sí, que sí, mujeres. Sí, sí, sí, sí, es verdad que a un nivel un poco más profesional sí hay más hombres que mujeres uh -huh. y bueno, cada vez es verdad que cada vez se ven más chicas entrando al agua. Pero sí que es un mundo muy masculino y siempre que se habla de surf así siempre se relaciona con los chicos, ¿no? Chicos, y las chicas sí. solo es cuando es algo más un poco más comercial, que enseñan a la chiqui, a la típica chica, chica guapa, verdad, rubita sí, con la verdad. tabla, pero sí que es verdad que a nivel de competición siempre se nos olvida un poco, ¿no? uh -huh. Que también hay mujeres que compiten y lo hacen muy bien además. Sí, yo he visto algún documental en estos que pues ya de, de California, supongo que eran y así, donde había unas tías que vamos, que eran heavy, o sea, se las veía aparte músculo, de con músculo, o sea, que sí. que realmente nada de las que sí que tienen un, un tipo eh, pero atlético, pero vamos, que se les veía que que que muchas horas, muchas horas para conseguir conseguir esa esa fuerza y esa capacidad y esa ese manejo de la sí. ola que tenían. Que en realidad no hay que irse hasta California, que aquí también las tenemos, no igual ah un ah, poquito, ves. un empujoncito ¿no? para, para abrirlo un poco más pero aquí también hay chicas difícil, que le dan es y... difícil, hay que tener una forma física especial para hacer surf, hombre, es conveniente para un inicio, para pasártelo bien con las olas, entrar de vez en cuando la verdad es que no, hombre, es como cualquier otro deporte, no que al final hay que meter sus horas pero el inicio tampoco es tan difícil es más difícil seguir, no hay que meter muchas horas para llegar a tener un buen nivel pero no no es una cosa que te exija o sea, si tú quieres pasártelo bien en el agua con tener una tabla y ganas, vas Basta, es suficiente Oye, ¿tú dónde practicáis normalmente el surf? Yo soy de muskis, entonces la playa más cercana, digamos, es la de la arena Que está entre muskis y cierre Entonces, normalmente hay, pero bueno Sí que es verdad que también muchas veces hemos ido a Sopelana, a Bacchio Por esto de que, claro, que las olas también no hay cuando uno quiere entonces ¿Cómo movimiento... empezáis? ¿Con un cursillo? ¿Como cuando empiezas a nadar, que te vas a un cursillo? ¿O no? ¿Empiezas tú y dices, va, pues mira, me voy a comprar una tabla y...? No, nosotras empezamos en una escuela las uh -huh. dos, en la misma escuela, en Laura en la escuela eran eran Chisurf Escola, que está en Muski también y empezamos ahí con un cursillo de 10 horas, una semanita, y empiezas, te gusta, nosotras nos quedamos otra semana más, luego te es un club, entonces nos hacemos socias y ahí seguimos y seguimos y seguimos y hasta ahora. Y nosotras es lo que recomendamos, porque al final es un deporte que Es de riesgo, al final estás en un ámbito en el mar, ahí hay olas, el viento, es complicado, entonces siempre lo mejor es iniciarte en una escuela que te enseñe lo básico y luego ya habrá tiempo para meterte tú sola donde quieras, en las olas del tamaño que quieras, pero siempre sabiendo y conociendo el deporte. Sí, porque el mar la verdad es que... Claro, el... claro, claro, y al no saber es que, que muchas veces respeto, las corrientes, claro. las olas te pueden caer muy grande, pueden cambiar en cualquier momento, entonces nosotros recomendamos siempre empezar una escuela, pero luego cada uno ya... Recomiendas que primero sepas nadar, ¿no, mi Max? Sí, sí, eso <risa> es, sí, sí, bastante bueno, sí, es bastante básico, es bastante básico. Bueno, me sí, imagino sí, sí. no te dejarán hacer surf si no sabes nadar. Bueno... A ver, no te dejan... <risa> a ver, qué quiero decir, si a tú ver, vas ver. a entreves... <risa> claro, claro. <risa> llevar un barco... Puedes, puedes llevar un barco y no saber Ya, pero nadar. bueno, tú si vas pero, claro. a una escuela de surf, me imagino que lo primero que te preguntarán será oye, ¿sabes nadar? Es que yo creo que es no te apuntas a una escuela de surf si no sabes, si no sabes nadar, nadar, claro, sí. porque cuando haces surf, realmente ya te metes dentro, vas al fondo, no tocas, entonces si no tienes tabla y si te caes de la tabla, necesitas saber nadar, porque si no, a ver cómo sales. Entonces normalmente a mí nunca me ha pasado que se haya apuntado alguien que no sabe para nadar. Nunca me ha pasado, ¿eh? No Oye, ¿cuál sé. es la sensación que tienes cuando estás en la tabla? Eso eso y ves, es... Y ves, o sea, o cuando llegas y de repente dices, joder, hoy está el, el, la mar magnífica para pa surfear. Mira, eso no te puedo decir. Eso es que es, no se puede describir. Eso es, un día te vienes a la playa de la arena y yo te enseño a hacer surf y tú lo vas a notar. Es que esa sensación, es que encima es diferente con cada aula, ¿no? Oye, pues no te digo que no Y que yo que no tampoco, estáis, mira, estáis, mira, has tocado encanta, un, ¿eh? un nerviecillo que he empezado así. <risa> <risa> Todas las ceuchas, ¿estáis invitadas a venir? Vale, vale ahí vamos. Sí. <risa> y okay, sin ningún problema, vamos. Porque es que es una sensación de verdad que hay que probarla porque es... Es que te sientes libre, te sientes como, Pero no sé, no doña de... ir a ver, porque yo soy un poco torpe, ¿eh? Entonces mantener, a mí me parece que eso es mantener el equilibrio... Encima la tabla me parece, vamos, o sea, impensable que yo lo haga no, no, no, no Sé que me han dicho que hay que empezar tumbada en la tabla Luego ponerte como de rodillas... Sí. Así hasta que consigues levantarte Pero vamos, yo es que no me veo Mira, es otra de las ventajas de empezar en una escuela Es que el material que se usa al principio es muy básico Son tablas muy grandes que flotan mucho Entonces al final no es tan difícil Porque tienen mucha más estabilidad Entonces tú empiezas a remar poquito a poco Te pones de rodillas, que es un primer paso Y luego ya vas de pies Pero sabes otra cosa que tiene el surf muy bueno Que aunque no te pongas de pies, aunque no hagas maniobras increíbles El simple hecho de estar en el agua, jugando con las olas Subiendo, bajando, viniendo Aunque vayas tumbado, ya es que es un disfrute Es que realmente estás en contacto con el mar, con la arena, el sol, el viento. Y es que disfrutas realmente sin hacer nada, estás disfrutando. O sea que yo es que lo recomiendo un montonazo. Sin poder explicar lo que se siente cuando lo estás haciendo, porque es muy difícil explicarlo, lo recomiendo porque de verdad es, es que es libertad, es disfrute disfrute ¿O se ¿te ha pasado alguna vez que te has encontrado con una ola de esas que te hace el tubo así y, te, y, me, y meterte por debajo porque yo eso lo veo yo lo veo tele. y me da una envidia o sea, y eso es eso yo digo, de la película, bueno, sí, sí. digo bueno digo no no yo sé que lo hacen porque además lo he visto hacer en, sí, en sí, la playa entonces sí. digo bueno eso tiene que ser una sensación impresionante tener la ola por encima y salir Bueno, yo te voy a confesar que yo nunca me he hecho un tubo... Que es así como nosotros lo llamamos... Hacerse un tubo o una chapelita... Cuando es pequeñito Mira, es una chapelita... Sí. Yo nunca me lo he hecho, ¿eh? ¿Pero por no, qué? Porque... No he tenido esa suerte... Ah, no, porque no porque te ha no, coincidido en es, no, la mar... Claro, no, no, no. yo nunca he podido... No he tenido esa suerte, digamos... Pero mi hermana, por ejemplo... Sí que sí que se ha pillado alguno... Y bueno, dice que es una pasada... Pero claro, esas cosas... Es que las tienes que vivir tú realmente... Hombre, es una pasada... Solo verlo ya... Disfrutas... Sí. Porque dices... Madre mía, ¿no? Es yo total. también quiero eso... Pero, pero yo no he tenido la suerte, así que... Pero bueno, tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? Totalmente. Ya lo vemos. Igual la próxima vez que me veáis ya lo he cogido. ¿sabes? Es verdad que lo oficios vais <risa> En Busca de la Ola. Claro, es sí. que es que hay que ir a por la ola Porque la ola es que por sí, ti no, no va a venir sí. Claro, claro. sí, pero ya no solo me refiero A que estás metida en el mar Y, y vas a, a ver si buscas Sino que ves a diferentes playas Me han dicho que aquí hay unas olas tal, no sé qué, Claro, es que país. el surf es un deporte de movimiento Tú no te claro. puedes quedar apalancado en una playa Porque esa playa, probablemente Muchos días no haya olas No haya olas que a ti te gusten, que te convengan Que te apetezcan, entonces hay que moverse Hay que conocer sitios nuevos, hay que dejarse llevar Hoy me apetece moverme e irme aquí, pues me voy Y si no hay nada Pues otro sitio Es un deporte que, que exige eso Eso sí que sí exige El moverte, el, el conocer sitios nuevos Y creo que eso de las ventajas, ¿no? Igual otros deportes claro, te puedes sí. quedar en el mismo sitio Y bueno, pues ya está Pero este no, este te... es aconsejable Moverse y conocer gente, conocer sitios nuevos no Eso es lo bonito del surf también Oye, ¿de Euskadi qué playas te gustan más? Hombre, yo la mía, la primera, la de la arena bueno, Esa la para mí arena. es... Vamos, bueno, la primera sí, me has comentado antes que este verano Poquito, sí, poquitas hemos... olas No, y cualquiera que esté dentro del mundo Te dirá que la playa de arena no es una de las mejores Yo discrepo totalmente Pero bueno, que hay una que tira para casa Pero está Zarauch, es muy conocida Zarauch Y es verdad que, que sus olas son bastante Con bastante nivel Mundaka es una también una ola muy muy conocida A nivel la internacional Eso es, la ola de Mundaka La galea también suele tener olas muy muy grandes Hace incluso un campeonato a nivel mundial Sí Sí. Eh, Bak y Osopelana, Sopelana también es una playa que está muy bien para iniciar, para empezar, tiene mucha cultura del surf. esas estarían, así por mencionarte algunas resumidamente. Cantabria es, es mejor o es, es es tiene lugares interesantes. Tiene lugares interesantes, sí, tiene bastantes sitios conocidos también ¿no? Y, y la verdad que es bonito al final es un poco continuidad no la toda la playa cosas, toda la parte el eso es, es el la... que es el exacto al nombre, final pero, bueno, pero si sí, también que te toque marav o que vayas a un sitio que es maravi eso es luego también ya te digo que muchas veces es las condiciones que hay, igual es una playa bonita y si vas un día y está a plato pues porque ha tocado así claro entonces no también hay... es lo que hablábamos de la movilidad no que hay que estar siempre en movimiento en continuo movimiento Oye, sirve verano e invierno Sí, sirve verano e invierno. En invierno siempre hay más temporales, por lo que Mejores por general olas. hay más olas más grandes, digamos, y en, invierno, en verano pues eso, solemos tener épocas de plato total que tienes que ir a bucear porque porque hay que aparcar la tabla porque no hay nada. Pero bueno, tanto invierno como verano se puede practicar. Uh -huh. Oye, hablando un poco de pasta, porque además siempre se ha dicho que el surf es como pijillo, ¿no? Como un deporte así de pijillo, lo típico, el rubio, la rubia, el pelito rizado, las chorraditas y las tablas. ¿Es caro practicar surf? Hombre, no es un deporte barato. No es un deporte barato ya de cara, digamos, a, a una profesionalidad o a un nivel, ¿no? La cosa es que... No te sirve con quedarte aquí, tienes que salir fuera, tienes que... Pero para practicarlo, pues así como hobby, bueno, pues te cuesta el material, la tabla... Que ya, una que una tabla, tabla te dura quizás... mucho, ¿no? Me estabas diciendo... Sí, sí, por supuesto, y, y tablas tienes de muchos precios, como en todos los deportes o en todas las cosas que haces en tu vida, hay una diferencia de precios, tienes desde 100 euros hasta lo que tú no le, sabe, le quieras sí, gastar. Mismas, no, una tabla media así, un poquito decente, pues unos 300 euros. Más luego el neopreno que siempre pues también hay Eso. diferentes Pues desde lo muy básico del Decathlon podemos decir A un poco de una gama un poco más alta Que ya te puede costar hasta unos 300 euros Claro Es caro uh -huh. siempre según lo que tú te quieras gastar Ya, ya, ya, ya. vamos Pero te quiero decir que por ejemplo que una tabla te puede durar Claro, claro una Tiene tabla? que ser a tu medida Sí, las tablas, menos, ¿no? eso es Las eso tablas hay que olvidado. tener mucho cuidado Porque mucha gente se compra unas tablas así bonitas tals, sí. Con marca, dibujito, no sé qué Y al final esa tabla igual a él no no le viene bien Pues porque es alto, es bajo es o no sea, Depende querrás, de la persona siempre Sí, pero qué pasa Que, que, que tienes que ir a un sitio especializado Y, y te preguntan, te dicen A ver ¿Cuánto mides o qué? Sí, sí, sí, sí, siempre se tiene en cuenta las características Si has empezado ahora, si eres novata Pues tendrás que cogerte una tabla un poco más grande no Que sea más fácil para ti Y luego, claro, la altura y el peso siempre tienen que ver Así, ¿eh? Ay, Oye, la es. altura sí, pero el peso no sabía Claro, porque cuanto más cuerpo tienes tú Pues la tabla más tiene que soportar Por lo tanto tiene que ser más, más, más gordita gorda. Eso es Si tú eres más pequeñita, más delgadita Pues la tabla puede ser más estrecha más finita en la parte como maestra de surf hay alguien que no te haya funcionado pero vamos nada que haya ido, haya ido, y, y no, el pobre o la pobre, una zoquete, vamos, total, y, y, y ni modo, o sea, que no, no, porque me estoy viendo yo, digo, bueno, bueno, seguro que es, a pesar de que dices que es fácil, o a pesar que dices que puede, se puede, o que casi Mira, todo el mundo... Mira, yo siempre, a todos los que vienen al cursillo, normalmente les digo, y cada uno tiene su ritmo, y yo siempre les explico, ¿eh? yo, mi primera semana, hasta el tercer día, no me puse de pies, Hasta el tercer día, ¿eh? Hay niños que vienen y el primer día hay adultos que vienen. Igual a los adultos les cuesta más porque al final, claro, claro cuanto más niño eres, más ágil. Sí. Y siempre les digo, cada uno tiene su ritmo. Hay que respetar eso. Nunca me ha pasado que haya venido alguien y no haya hecho nada. Al menos en la, en la tabla se ha se en mantenido. Sí, pero ya te digo lo que te comentaba antes, que no es solo levantarte y ya querer hacer, ¿no? Es que... Muchas veces ya solo el hecho de ponerte de rodillas Total. Ya, es de ya es un paso. Ya es un sí, paso. Ya es un Ya has hecho algo, ¿no? cosa es muchas veces de seguir, y seguir y te disfrutas, lo pasas bien, bien este rilles. Vale. Okay. oye, ¿cuánta gente tienes en el curso? Al que das tu clases. Según la semana, según el mes, según... En verano hay más gente, ¿no? Me ah, imagino, bueno, sí, oh, sí. ¿cuándo va a llegar el verano? Bueno, es que nuestra escuela solo funciona los meses de verano, la temporada de verano. Uh -huh. Empezamos más o menos en Semana Santa, un poquito más adelante, y terminamos ahora en octubre noviembre, sí que hay un grupito de niños que hacen perfeccionamiento, que son los que luego van a competir, pero la escuela como tal, los cursos abiertos a todo el mundo esos son temporada de verano porque es en realidad cuando los niños más disfrutan porque luego hace frío, hay temporales no se pueden meter... ¿Y gente mayor va a los cursos? Por supuesto, por supuesto <risa> ¿Sí? sí, hombre, hombre Está abierto para todo el mundo el sur, eso sí que... Y tenemos grupos de adultos, claro claro vale. que se animan y vienen ¿Y qué tal, como lo ves tú a los adultos? Mira, nada, se lo digo, pasan... ¿Eh? Se lo pasan y encima es que es una cosa que engancha O sea, nosotros tenemos adultos que han empezado Porque los hijos o los sobrinos han venido a un cursillo Y, ay, pues oye, podría probar Claro, claro, venga, cógete un neopreno en una tabla Y te metes con nosotros Oye, pues oye, ¿puedo meterme al grupo de adultos? Porque me interesa, ojo, es que me ha gustado Y luego de comprarse una tabla y venirse y hacerse socio del club Para seguir metiéndose porque engancha Es un deporte que engancha Lo que pasa es que, claro, viviendo tierra adentro Y esto me estoy refiriendo a, lo, a los barrios de Calero, Charcoaga y demás. Es un poco más difícil aficionarse al sur, me imagino, claro Pero si tú no Suele vas a ser... la piscina Bueno, pero hay mucha gente que sí Claro, la pregunta es ¿La gente que va a los cursos, ¿y eso es sí, gente que vive cerca de la playa? No no. No, no, no. No, no, no, no tiene nada que ver Bueno, es que hoy en día además bueno, tenemos autobuses, coges, tenemos, tenemos trenes, tenemos, y tenemos metro O sea, quiero decir, no, no, no tiene es, es, Yo gustarte, creo que ahora ya, ¿no? eso es Yo creo que ahora ya eso está un poco más ¿No? La gente de Bilbao va a la playa siempre O sea, tampoco es una cosa que esté Más sí, relacionada la gente pasa que Alguien que se dedique ya un poco más Profesional, si quieres, no, si desde De vez en cuando, eh, claro, si No vas... Hombre, siempre es Una facilidad vivir sí. cerca de una playa, uh -huh. claro Más a nivel profesional, ¿no? Pero Pero bueno, yo creo que hoy en día ya Al final hay muchas facilidades para llegar una playa o Sí, eso, cuando tienes sí, ganas total. y te gusta una sí, cosa, al final no hay impedimento Oye, te voy a hacer una pregunta indiscrita ¿Cuánto vale un cursillo de surf? Eh, nosotros más o menos es 10 euros la hora Más o menos, ¿eh? ¡Qué bueno! Solemos ¿Se hace hacer, hora al día? ¿Sí? Solemos hacer Qué cursos bueno. de 10 horas a la semana Dos horas por día Y el curso en vale. la semana completa son 100 euros Y ya te entra pues el monitor, la tabla, el seguro, el neopreno ¿De locadillo? ¿De locadillo? El bocadillo, el bocadillo lo tienes que traer tú y además para los monitores también Esa, bien, bien, ya, bien. esa es la contestación Ya, Está muy bien. ya sabes que esta, esa no va a ir Si no hay bocata, sí, la hay chula, bocata, chula no va a ir si no hay bocata Es fundamental bocata De hecho con yo creo haría su solamente pensando en que en cuanto termine la hora Iba a tener un bocata Entra en, muy bien, ¿eh? Encima, encima de la tabla yo comiendo bocata no, Encima siento. de la tabla comiendo eso bocata es Eso es también eso. puede ser Ponea Pasado por agua, agua. iba a ser ese bocata, ¿eh? Pasado por agua pero, Sí, pero no le importaría sí. Si no, le bajado, no tendría ningún problema Bueno, escuchamos bueno. un poquito de música Para dejar Porca. descansar un poco a Natalia Mientras... Mmm, muy bien, sí, sí vamos Estamos en la 97, ¿eh, chicas? Vamos para concretando los cursillos así A sí, ver qué sí, día sí, os animáis Sí, eso. sí, sí Eh, bueno, pues eh, comentaros que ya en el 2008 mmm, empieza a ser conocida a nivel internacional Concha Huica, que es de la que estamos hablando, que es la cantante que estamos poniendo hoy. Eh, empieza a ser conocida a nivel internacional con su disco Niña de Fuego, que es el que vamos a escuchar ahora para que lo vayáis recordando, por pues si no os acordáis. Música Tus ojos negros hay lágrima pura Esas que profesan tu buena ventura La niña de fuego te llama la gente Y te espante jamento que muere de sed fuego Ay, niña de fuego Dentro de mi alma Yo tengo una fuente Para que tu culpa se incline Ay, niña de fuego Ay, niña Y el cariño ciego De una mujer buena Que te compadeza Y dentro de mi alma Yo tengo una fuente Para que tu culpa Se incline a beber Ay, niña de fuego Ay, niña Con Natalia, y ya Natalia, para terminar, a ver, es, dinos un poco, vuela, con tabla o sin tabla, como quieras, ¿dónde te gustaría pegarte una semanita de surf? Eh, joder, pues mira, Hawái, me encantaría conocer Hawái, Australia también me parece un sitio muy interesante, y luego pues tirando un poquito más para aquí, pues Portugal, por ejemplo, es un sitio que todavía no he ido y también estaría bien conocerte. Yo no he hecho, eh, pero vamos, he visto, he visto Portugal y la verdad es que aquello, lo de eso que llaman la boca del infierno, es como para, para, pa, para, para darte algo. Bueno, pues ahora, Natalia, que se nos está acabando el tiempo, te vamos a hacer un test. Vale, así rapidito, eh, sencillo, no te pongas nerviosa, que no. ¡Uy! A ver, mmm, ¿estás haciendo algo chulao o no ¡El test de las feuchas! Bueno, a ver, Natalia, a estas alturas de tu vida, ¿qué te preocupa más? La decadencia de tu cuerpo o de tu mente, ¿verdad? Pero, pero, Dios, o sea, pero... Sí, con 22 verdad, años... ¿verdad? Está ah, muy bien toda situada. Toda, no, muy me preocupa, bien, verdad, no me no preocupa, verdad, no me preocupa. absolutamente Ninguna de las nada, dos, nada, nada, no. Paso a preguntar. <risa> ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer si tuvieras la certeza de que no te van a pillar? Eh, ¿Robar un banco? ¿No? Muy bien, muy bien, vale. bien súper El aval no, Soy una más ¿Qué prefieres? Eh, ¿Algodón o lencería fina? Algodón, algodón. Muy bien 100% algodón muy bien. ¿Has hecho alguna vez un simpa? No, nunca Es muy joven Eso es, tengo tiempo ¿Cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? <risa> no sabe no ver, contesta <risa> ¿Cómo que no sabe no contesta? No te está oyendo nadie Solo nosotras nos cuatro Y pintadero No, pa paso, paso, paso, paso Totalmente paso. No Muy bien y, ¡Qué vergonzosa! ¿Qué libro no has podido acabar? Eh, Corazón de tinta No, no sé, el autor, no sé ah. el autor Literatura juvenil, que es que todavía... Ya, ya, ya, ya. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? ¿Qué te vas a arrepentir, por Dios? O sea, es que Igual sí. De... No, de momento no. Venga, defínete en una palabra. Eh, ¿Alegre? Pues sí, es verdad, es alegre. Bueno, pues nada, Natalia, casi un placer tenerte. Con Igualmente, sombras, muchas gracias. Y surfees. Que igual, no te digo ni que sí ni que no, igual nos vemos en... No, no, ya estáis apuntadas, estáis total, apuntadas mate. en mi lista, ¿eh? Yo vale, sí, yo sí. No podéis faltar, ahí yo sí, os quiero ver. Día, pero en invierno, ¿eh? No, no, yo en verano en voy. En invierno, va a muchas olas. Y poca Dios. gente, ¿no? Muchas olas y poca Dios. gente. Sí, <ríe> yo en verano... Llego, bueno, llego en invierno, Así que fíjate Para ponernos de acuerdo pues, no Solo cuándo vamos salir, Ya será un problema Pues un día, día. en invierno Y un día en verano Exactamente ¿no? vale, muy bien sí, Perfecto sí. Eso, pues. Oye, pues nada que Muchísimas gracias Y que te vaya todo muy bien Vale, igualmente eh. Gracias Que te vaya bonito Buenas horas Gracias Bueno, chicas Bueno Pues, pues es que nos pones Una canción No, no nos pones canción O una cortinilla o una... El rincón de las lunas perdidas, directamente. Por ejemplo. El rincón de las lunas perdidas. Con Frida. Con Hola. Hola Buenas tardes Muy buenas Frida. Frida Qué bien después del verano Volver aquí Pues muy bien aquí, Una maravilla Contra las lunas perdidas Y verte gozada. Y verte Que hacía mucho que no te veíamos Sí, sí El verano siempre es un Es una estación Que a veces te ves mucho A veces no te ves nada Para nosotros bueno, es un poco desencuentro El verano Sí, sí Para nosotras Para la gente que nos, habitualmente nos vemos eh, Eso pues, es. pues eso, habitualmente El verano es un, un paro Es sí. una estación un poco larga sí. Pero bueno, un placer volver otra vez aquí Pues sí, y tenerte vosotras, con nosotras Estar más. con las feuchas y estar en este rincón Bueno, pues hoy se me, se me había ocurrido eh, Traer en este mundo que estamos reivindicando de, de la mujer y en estos días tan tristes y así De lo que nos está pasando ...quería traer para, para empezar a reivindicar sobre todo a las mujeres... ...una mujer que fue en el año 1945... ...el primer Nobel de literatura eh, latinoamericana... Eh, latinoamericana ...la primera poeta que fue antes incluso que Pablo Neruda... ...que fue Gabriela Mistral... ...yo creo que la conocemos suficientemente... ...por, por lo menos la, la gente que nos movemos en, y, y, y que leemos poesía... Pero no sólo porque no solamente porque fue premio nobel sino pues porque tiene una extensa obra porque uno es una mujer que cantó al amor al desamor al intimismo es una mujer para mí muy no densa sino eh, muy eh, que ha escrito mucho pero no eh, muy, muy no tampoco simple no me sale la palabra sino muy cercana de comprensión de, uh -huh. de lectura comprensiva no utiliza muchas metáforas, y bueno, es una mujer que la marcó muchísimo el suicidio de su primer amor, cuando tenía el chico 26 años, eh, y en, le encontraron en, en el bolsillo de la chaqueta su nombre, eso la marcó toda la vida. Luego tuvo, eh, ha sido trágica, en sobre todo en amores, ¿no?, Gabriela Mistral, porque luego se enamoró perdidamente también de otro señor que estaba casado y que nunca... Eh, le dijo que no iba a dejar a su mujer y también se volvió bastante, pues bueno, dolorosa sí. en estos o sea, sentidos luego adoptó, no. sin, vamos, que no tuvo mucha, no sé si decir mucha suerte o no sé no. si esa es la palabra adecuada, no pero bueno, pues ella se enamoraba y no no era correspondida no así como su, que además su primer novio también la había dejado por irse con otra pero luego el encontrar en el bolsillo el... Eh, su nombre ya se quedó así enganchada ¿no? Luego adoptó a, a un hijo de, de su hermano Después no, no se casó ni tuvo hijos Pero adoptó a un hijo de un hermanastro que tenía Que se había casado con una mujer de Cataluña Y también pues, se enamoró de una chica Le prohibió casarse, estas cosas que pasan Y el chico tomó, tomó cianuro y también se suicidó oh, O sea que Dios. es una mujer que dentro de... De, de su obra ha estado Rodeada también de, de, de, de, de unas desgracias de, de temas eh, trágicos En el año 1922 Escribe un libro después de este De lo que estaba contando de su novio Desolación Y del, del libro Desolación He cogido algunos poemas Y vamos a empezar Que bien con música de fondo Siempre estás atenta y... El pensador de Rodín le titula este poema con el mentón caído sobre la mano ruda el pensador se acuerda que es carne de la huesa carne fatal delante del destino desnuda carne que odia la muerte y tembló de belleza y tembló de amor toda su primavera ardiente y ahora al otoño Anégase de verdad y tristeza. El de morir tenemos pasa sobre su frente, en todo agudo bronce, cuando la noche empieza. Y en la angustia, sus músculos se hienden, sufridores. Cada surco en la carne se llena de terrores. Se hiende como la hoja de otoño al señor fuerte, que le llama en los bronces, Y no hay árbol torcido de sol en la llanura, ni león de franco herido, crispados como este hombre que medita en la muerte. ¿Os dais cuenta? Triste, sí, sí. triste. Sí, sí, sí, sí. Triste. Este Desolación lo escribió eh, pues con esta experiencia triste y trágica de su vida y lo recoge todos los poemas. Pero bueno, también hay, hay que traer poemas... Pues sí, eh, sí, sí, sí, también no van a ser... Oye, ¿vivió siempre en chile sí sí sí fue una maestra rural que viajó mucho se dedicó también es que la pobre hay unas anécdotas en su vida con 12 o 13 años la acusaron lo que ahora se llama el móvil en, en, los, en, en, la, en, en los los, colegios, los institutos sí. en el colegio la acusaron de robar unos cuadernos que después se demostró que no y le marcó muchísimo que la maestra hizo una fila con todas las niñas se le llamaban ladrona, ladrona, ladrona. Ay, y entonces esa ese ladrona, ladrona, ladrona le marcó tanto que dejó de ir no a la escuela. En realidad eh, se tenía una hermana mayor, una hermanastra mayor que, que le enseñó a escribir. Ele, bueno, y en realidad fue autodidacta. Ella fue maestra, maestra rural, que luego se dedicaba se dedicaba por ahí por los pueblos a enseñar ...pero fue autodidacta... ...y la marcó, esta... ...ya lo cuenta en su biografía, es tremendo... ...imagínate, nació oh, en 1909... Dios. ...esto sería pues... ...a principios de siglo, ¿no?... Pues sí, ...y, y, y es estas que cosas he que se hacen tan tremendas... ...que no se sabe por qué... ...a veces pues los... ...marcamos hacia los niños... Yeah. ...sin darnos cuenta, ¿no?... ...otra, otro poema... ...Gotas de hiel... No cantes, siempre queda a tu lengua pegado un canto el que debió ser entregado. No beses, siempre queda por maldición extraña el beso al que no alcanzan las entrañas. Reza, reza que es dulce, pero sabe que no acierta decir tu lengua ávara el solo Padre nuestro que salvara. y no llames la muerte por clemente pues en las carnes de blancura inmensa un jirón vivo quedará que siente la piedra que te ahoga y el gusano voraz que se des... que te destroza bueno no, no eso es es como muy aquí se está asustando mi compañera Eh, lo que estoy diciendo ¿no? que es eh, un momento determinado de su vida uh -huh. y, y lo que escribió en ese momento Además fue un libro de muchísima venta y no tenemos que olvidarnos que es un premio Nobel ¿no? sí, o sea, sí, que sí. Aunque a nosotros nos parezca en estos momentos, porque lo es, es una poesía triste en este lado pero mm. es un, una poesía con muchísima riqueza. Fíjate, sí, vale, lo que estábamos y, hablando antes, ¿eh? de, de, ¿de qué poco se habla de, de una premio Nobel de Literatura? O sea, si, si te viene, que me acuerdo ahora mismo, porque el ahora, o oh, no sé si ha sido han dado el si premio Nobel, Nobel de Nobel Literatura, me parece que rusa. Sí, una ah, mujer sí, rusa. Que sí, ha sido sí, una mujer, mmm, ahí ya hay lista. varias, afortunadamente Obviamente, pocas por, para sí. los que... Pero bueno, ya van dando, pero es que está es que fijo que si te dicen Gabriela Mistral lo preguntas, nadie te dice fue que... en el año 1945 Fíjate. Fíjate. y luego en el año 1951 en Chile le dieron el Premio Nacional de Literatura también. Pero claro, en el año 1945 fue un premio Nobel, una mujer, una mujer. y en Latinoamérica eso es Que si nosotros estamos como estamos, allí todavía el avance Era. de la mujer sí, sí, sí. todavía va más lento ¿Puede ser la primera mujer que le dieron el premio Nobel de Literatura? No lo sé pero eh, De Latinoamérica sí, sí, pero no me atrevo a decir... Eh, no, no formal, a nivel, y, a nivel eh, formal, formal no, o sea, nivel yo formal. creo que, que de literatura alguna no fue, antes... En, Pero sí. bueno, de literatura, de literatura no. Pero estamos hablando de literatura Ya, de literatura, sí. estoy estoy queriendo pensar Pero creo Tenía que igual que verme sí Tenía que haberme hecho los deberes Pero sé de no, latino No, no, no No, no Porque la Doris Leshin esa fue bastante después Sí, es después no, es después, después. Es después. Es después. Sí. Otra cosa que quería preguntar sobre Gabriela Mistral Esto, has dicho que era maestra Pero luego tuvo éxito O siempre vivió un perfil bajo en, A nivel de que fue conocida No, porque no, siempre fue la conocida La poesía fue muy No es de nivel... las... De la, por ejemplo, pues como tenemos aquí nuestro queridísimo eh, Gabriel Zelaya, sí. que, que murió en la indigencia después de ser un gran poeta. poeta ¿no? no, Gabriela vivió, eh, escribió también en periódicos... Eh, eh, o sea que la parte de maestra fue un periodo... Sí, cortó, corto largo, porque luego no se sé. dedicó a escribir a escribir. Ganó también unos juegos forales ya. en quien le hizo ir famosa, o sea, a nivel de literatura eh, tuvo éxito. Va. Bueno, amor, eh, bueno, estaba mirando y creo ah. que la primera mujer eh, fue una sueca eh, que escribía cuentos de, de, de, de literatura, premio Nobel de literatura. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. ...o no digo el nombre ya que nos sí, hemos sí, puesto... ...sí, sí, claro que sí... Claro. <ríe> ...bueno... ...el nombre es Selma... ...el apellido... ...a ver, lo intentaré... ...Lagerglof... ...¿ves? ...pues lo has muy hecho bien. muy bien... bien... bien. ...muy feucha... Vale. ...sí si señora... Sí, ...es igual, igual, igual que si ...igual que si fuera sueca... ...amo amor... Uy. ...anda libre en el surco... ...bate el ala en el viento... ...late vivo en el sol y se prende a alpinar. No te vale olvidarlo como el mal pensamiento, le tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave, ruegos tímidos imperativos de mar. No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave, lo tendrás que hospedar. Gasta trazas de dueño, no le ablandan excusas, rasga vasos de flor y ende el hondo, el glaciar. No te vale el decirle que albergado rehusas. Lo tendrás que hospedar. Tiene argucias sutiles de la réplica fina. Argumentos de sabio, pero en voz de mujer. Ciencia humana te salva, menos ciencia divina. Le tendrás que creer. Te echa venda de lino. Tú la venda toleras. Te ofrece el brazo cálido. No le debes huir. Echa a andar Tú le sigues hechizada Aunque vieras Que eso Para en morir Amo amor Aquí habla del, del amor Que ama al amor uh -huh. Aunque ella le dio Como como se estoy contando pues Más tristezas a la pobre Que qué alegrías Que alegrías Las más tiene una poesía Es muy del... De, pero pues se entiende bien Sí, sí, ¿eh? sí, sí Se entiende bien Luego pero, en, pero es densa, ¿eh? eh sea, densa, es muy densa, es como muy sí, profunda, ahí. más que densa, no, profunda más que densa es muy profunda, o sea, tiene una sí. escritura muy rica Sí, muy mucho, densa, mucho, muy sí. rica, muy profunda Cuando decimos densa, no es densa de, de, de espesa coñaco, de, No, de, no, no, es de pensarla, no, es de, es, es de estar ahí, es, escucharla y pensarla, ¿eh? También Me paso a su libro Tala, que lo escribió en... Mil, No sé si tenemos tiempo de uno más Sí, bueno, sí, sí, si no sí, te hubiese sí, dicho sí, sí, sí, sí Este primero, Cosas, que es un poco más, más así Él se lo dedica a más eh, Darrus es, He leído bastante de ella Pero no sé quién es, ¿seré algún amigo o algún personaje no, no, y relevante? No, le digo alguna alegría entre <ríe> tantas sí Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo. Yo toco un agua silenciosa, parada en pastos friolentos, que sin un viento tiritaba en el huerto que era mi huerto. La miro como la miraba. Me da un extraño pensamiento y juego lenta con ese agua, como con pez o con misterio. Pienso en umbral donde dejé pasos alegres, que ya no llevo, y en el umbral veo una llaga llena de musgo y de silencio. Me busco un verso que he perdido, que a los siete años me dijeron, fue una mujer haciendo el pan, y yo su santa boca veo. Viene un aroma roto en ráfagas, soy muy dichosa si lo siento, de tan delgado no es aroma, siendo el olor de los almendros. Esta es muy bonita. Eso me gusta, es más sencilla sí, esta, más, mira. Sí. Más sencilla. ¿Nos da tiempo a otra o no? No, no da, da, no tiempo. da. Dice aquí Gatxulik o no. Hombre, no si es muy cortita. Es cortita. Pues, sí, Han traído una la de cajita de pasas, pero no es no es corta, ¿eh? La dejamos para otro día. O sea día. que la dejamos para otro día, pero bueno, yo, lo, lo que quiero deciros es que eh, aunque aparentemente sea así eh, porque su vida es un poco como se contado pero merece la obra conocer sí. merece la pena conocer la obra de Gabriela Mistral y sobre todo reivindicar porque esto también es una reivindicar la memoria histórica de sí. las mujeres sí, sí, sí, que sí. es un premio Nobel que es un, un premio Nobel de año 1945 y que también tenemos que ir a, quedándonos con, con las mujeres importantes. Sí, esta poesía me suena a mí que se han hecho canciones. Sí, muchas, muchísimas. Me suena de alguna de Maroneros praderas. Han musicalizado era, eso muchísimas, muchísimas, muchísimas. de sí. esta mujer, sí. Bueno, sí, pues sí. hoy hes traído para, para para vosotras, pues, ¿eh? nada, pues. y para todos pues. los que nos escuchan a Gabriela Mistral Todo Pues un lujo. placer estar que vuelvas otra vez Y haber escuchado a Gabriela Mistral Así que Gracias. hasta dentro de poco Un, beso sí, a un besazo Y bueno pues eh, Vamos a ir casi despidiéndonos, pues y, vamos despidiéndonos y, Pero para despedirnos ya. Vamos por Falta unos minutitos porque nos vamos a dejar con Wicca También. Estamos en la 97, chicas ah, Y las feuchas Y que nos vamos, pero que mañana, se, no pasa mañana, el, el domingo. domingo Se repite de 11 a 12 el programa de las feuchas, en la 97 Así que, agur y buen fin de que es larguito, ¿eh? Sí, feliz Exactamente. puente Exactamente, eso es Bueno, eh, pues vamos a dejaros con Wicca para despedirnos Y comentaros que en el 2009 salió... El disco, eh, el último tra eh, trago El último trago Que es un homenaje a Chabela Vargas Y a Bebo Valdés en su wow, 90 cumpleaños eh, Fue famoso De hecho, o sea, este disco De hecho Consiguió el premio Grammy Al mejor álbum de música tradicional tropical mm -hmm. O sea que vamos a escucharla En ese último trago Que con esa voz Va a ser una despedida es Maravillosa Estupendo La Wic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 esta botella conmigo En el último trago me besas Esperamos que no haya testigo Ay, Por si acaso te diera vergüenza los mismos errores otra vez a brindar con extraño y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último te nos vamos